Esta es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico: WNO u 630 San Juan, WPRP 910 Ponce, WORA 760 Mayagüez, WCMN 1280 Recibo y WNEL 1430 Caguas. No T1 i Noti 630. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti1630. Muy buenas noches, estimados amigos oyentes, con ustedes otra edición del programa La música de mi tierra por Noti1630.、Eh, esta noche traemos、eh, nuestro segundo programa. La semana pasada estuvimos con La Lupe. Esta noche le traemos、eh, otra gran cantante, otra cantante cubana. Quien falleció、eh, hace unos meses,、o、una cantante que impuso su estilo, su forma de cantar y creó un estilo único. Estamos hablando de la reina del bolero, Olga Guillot. Una mujer con una carrera de más de 60 años, quien dejó más de 60 discos de larga duración,、eh, cantó a, prácticamente a todos los compositores. Eh, y escritores de música、eh, en el mundo,、eh, en español, y en todas las, las interpretaciones que hacía de, de diferentes eh, eh, escritores, ponía su estilo único, muy peculiar, una mujer de, de temperamento, muy parecida a la Lupe, una mujer de temperamento, igual que la Lupe, pero verdaderamente su música le dio la vuelta al mundo, su estilo, y fue muy querida y respetada en todos los lugares donde se, su música llegó y se presentó. Incluyendo Puerto Rico, donde fue muy conocida también. En Cuba fue una, una estrella, como ella dice que en Cuba ella, el l el a pueblo de Cuba la reconoció y le dio ese, el apoyo que muchas veces los artistas no tienen en sus propios países. Hay artistas que son muy famosos、eh, fuera de sus países de origen y en sus países pues no, no, no reciben el apoyo, pero ella fue profeta en su tierra, como dice ella, r e p e t í a en muchas de, su, de sus、eh, entrevistas. o s g a g u i l l o una santiaguera. Cubana、eh, oriental de Santiago de Cuba, de la sangre caliente, quien por encima de, de todas las cosas siempre fue muy cubana, una mujer que tuvo que abandonar su país、eh, sola con una niña en brazos con cinco dólares y llegar a, a fuera de Cuba, llegó a Venezuela, después estuvo en México,、eh, como ella decía, con su mayor tesoro que era su, su garganta y sus pulmones. A venir a hacer aquí lo que, que hacía en Cuba, que era cantar. Triunfó fuera de Cuba, triunfó en Cuba y luego, fuera de Cuba, internacionalmente triunfó. Fue una mujer que vendió todo el disco que quiso vender y cuando se retiró, todavía estaba muy bien de salud y pasó muchos años、eh, después trabajando en obras benéficas y en conciertos para recoger dinero para causas, eh, eh, eh, causas nobles. Una mujer que en todas las tribunas donde se presentó siempre eh, defendió eh, a Cuba y siempre denunció la tiranía de los hermanos Castro. Una mujer que、eh, no le tembló nunca la voz para denunciar lo que estaba sucediendo en, en su patria. Y eso nosotros lo tenemos que admirar y respetar, aparte de, de, de todo su, su, su valor artístico y sus hermosas canciones. Que esta noche lo, nos vamos a deleitar escuchando todo eso. Todo nuestro respeto para la señora o s c a Guillot. También o s c a Guillot es de esas artistas que fueron completamente borradas de Cuba.、Eh, los cubanos con, que nacimos después del a del 59, que crecimos dentro de la tiranía, no pudimos conocer nunca a Oscar Guillot. Yo tengo que reconocer que la conocí cuando salí de Cuba. Cuando llegué al exilio fue que comencé. Ya cuando yo, yo llegamos en el exilio en el 80 ya ella se había retirado. Ya no estaba la, activa, pero. Comenzamos a conocerla en sus diferentes presentaciones y, y tengo que reconocerle que admiré mucho siempre por su, su cubanía y por su patriotismo, que era, era algo impresionante como ella siempre defendió la, la libertad del pueblo de Cuba. n o Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones, del maestro. Manzanero, en la voz de Oca guió un estilo único, contigo aprendí, contigo aprendí que existen nuevas y mejores. sc s Gotti Debatte D eben alegrías. 私たちの生き物はあなたの生き物 n す。あ a たの生き物はあなたの生き物です。 Que puede un beso ser m a s dulce y más profundo Que puedo irme mañana de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también aprendí Que yo nací el día en que te conocí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 Quiero decirles que、eh, hacer una selección de canciones para un programa de radio de una hora como es este, no y, es fácil. Y incluir también algunas entrevistas de ellas, entrevistas que muy pocas personas han escuchado porque es material que tenemos guardado de mucho tiempo, aún cuando ella estaba viva. Son entrevistas que ella dio y, y las guardamos en nuestra、eh, videoteca. En el caso de o s g a r y yo es bien difícil porque la, la, el caudal de canciones. Ella dejó el son más de 60、eh, long planes, eh, eh, es, in, es increíble. Entonces, son todas son bonitas, todas representan. Y hacer esta selección antes de su carrera, la que de verdad, pues ella、eh, en Cuba se convirtió ya en un, en un ídolo tremendo. Pero hay una entrevista aquí bien interesante. Vamos a pasar a esta primera parte de esta entrevista donde ella habla de sus comienzos en Cuba. Esta fue una entrevista que ella le dio a Televisión Martí. Eh, hace como cuatro años. Eh, eh, vamos a escuchar a Olga Guillot、eh, hablando de sus comienzos en la radio y la televisión cubana. Vámonos con el track número dos. Así que los dejo con. Vamos a escuchar esto y luego regresamos con más música aquí al programa La Música de mi Tierra por Noticias 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Estoy aquí. La misma después de tanto. よし、ああ plauso、いわきた、público、 よしごい。 Bienvenida Olga Guillot. Gracias, Olguita, por estar con nosotros. Y me da mucho gusto estar aquí, Marco, contigo para charlar un poco con un público que yo sé que hace muchos años que no me ha visto y que a través de ti me va a ver ahora. ¿Cómo no? Así que muchas gracias. ¿Cómo no? Tú te lo mereces. Olga Guillot empieza a los siete años a cantar. Cuéntanos cómo fue eso. Yo debuté en el teatro Carral de g u a n a b a c o a a los siete años en un programa infantil. Era parte de, una, de un grupo de, de niños que queríamos ser artistas y me llevaron. y El maestro que dirigía se llamaba Mariano Meléndez, Teatro Carrera de Guaraná, Cuófama y d e b u t Y por cierto, que hice a los siete añitos, imagínate, mi mamá me hizo una batita con muchos vuelitos y ahí canté. El Manicero. Oh, el Manicero. <risa> Te iba a preguntar eso, que, que habías cantado. Bueno, y tu debut ya、eh, profesional. ¿Cuándo es tu debut profesional? No, estuve muchos años dentro del mundo de la farándula.、Ajá. Por ejemplo, yo canté con mi hermana. Nosotros debutamos en la CMQ, en un programa que se llamaba La Corte Suprema del Arte.、Claro. Y ahí salí yo con mi hermana, el duo hermanita Guillot. Tuvimos mucho tiempo en la Corte Suprema. El primer debut que hicimos mi hermana y yo fue en el Teatro Martí, con Garrido y Piñero. Y después de eso, s e g u í incursionando dentro de coros, grupos. Todos tenemos que empezar por ahí. Y、bueno. yo tuve la suerte de cantar con el cuarteto vocal Sibonei y Solina Carrillo, del cual estuve, tuvimos un éxito extraordinario. Fuimos el primer grupo, oigan bien, el primer grupo vocal que hubo en Cuba. Fuimos nosotros primero. Surgieron muchos después, pero el primer grupo grande fue el Cuarteto Vocal s i b o r é y que la pianista era Isolina Carrillo y el director era Facundo Rivero. Sí, era de Imagínate de y después de ahí incursioné en un dúo, un dúo muy bonito que se llamaba el Dúo Onda Sur con Hilda Santana, una gran cantante, que su hermano fue del grupo de Los g u a r a c h e r o s de Cuba, <ríe> Piccolo. Y un buen día, pues senté en otro concurso en una radio que se llamaba Cadera Azul, donde había que seguir una canción, cantar una canción, y el público le daban 10 dólares. Si la continuaban, entonces me, me sacaron del cuarteto una tarde y me pusieron a cantar. Y yo canté: t ú y a soy, porque tú me enseñaste a querer. Y cuando terminé de cantar, siguió el público, le dieron los 10 dólares a la chica. Y, y de ahí dijeron: Oye, cómo canta、sola? la chiquita.、Claro. y por qué no canta sola? <risas> y quiero aclarar, antes de hacer muy largo y extensivo esta entrevista, De que cuando yo me hice solista, no me hice solista porque yo, yo solista lo hice, porque el señor Facundo Rivero volvió a entrar en mi vida y me hizo solista.、Uh -huh. Y hoy existe, Olga g u i l l o en el mundo, porque honrar honra, gracias a ese gran compositor, a ese gran pianista, a ese gran maestro que y a n o está con nosotros, Facundo Rivero. Qué bien, qué lindo, qué lindo. ¡Fiña! <música> Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti1630. Está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Ejerez al programa La música de mi tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo esta noche. Estamos、eh, haciéndole un homenaje a quien fuera en vida la reina del bolero, doña Olga Guillot. Olga Guillot,、CEO、en la ciudad de Santiago de Cuba. Un 9 de octubre de 1922 y falleció el 12 de julio del 2010 en la ciudad de Miami. A principios de la década del 40 formó parte como segunda voz del cuarteto Siboney, dirigido por la compositora Isolina Carrillo. El pianista Facundo Rivero, quien también formó parte de dicho cuarteto, descubrió. Las posibilidades de Olga como solista y la hizo debutar en La Habana en el 1945 en el exclusivo Zombie Club. Un año después, la cantante grabó la versión en español de la melodía Stormy Weather, Tiempo Tormentoso o Lluvia Gris, composición que cantaron otras grandes voces de la música como Billie Holiday, con la que alcanzó un éxito sin precedentes. Otro El tema de Oca Guilló, que definitivamente la, la hizo、eh, establecerse como la reina indiscutible del bolero, un tema que en Cuba、eh, fue un éxito total y luego fuera de Cuba, fue Miénteme. Voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. フ ui llevada por la mala、es te quiero tanto、si どう La e b y e Definitivamente es、eh, la música, es un bálsamo pa, para el alma y, y para el espíritu. Y creo que en la voz de Olga guió estos temas.、Eh, me imagino que las personas que tuvieron la suerte y la dicha de haber vivido esa época、eh, romántica donde estos boleros le daban la vuelta al mundo y donde muchas personas, estoy seguro que, que nos están escuchando,、eh, pudieron bailarlos y pudieron hasta enamorarse. y Quién sabe cuántas personas esta canción le ha traído tantos recuerdos, recuerdos、eh, lindos. Y ese es el objetivo de este programa. Nosotros, la música de mi tierra es un proyecto que siempre quisimos hacer、eh, sin ningún tipo de pretensiones de competir con ningún programa radial musical, ni mucho menos, simplemente para h a c e r l e un homenaje. A nuestros cantantes, a nuestros artistas, a nuestras orquestas, a nuestra música cubana que no la podemos escuchar aquí en la radio como nos gustaría escucharla. Tenemos un extenso、eh, discoteca y videoteca, como les, les comenté, de todos estos artistas, un material interesantísimo, un material histórico y que a la misma vez nos gusta,、eh, lo estamos compartiendo con, con la audiencia. Y a las personas que le s gustan estas cosas,、eh, graben y guarden, porque los materiales, los audios que van a escuchar aquí, es muy difícil que usted los pueda escuchar en ningún otro lugar, porque es material que tenemos grabado y guardado de mucho tiempo, y así va a ser sucesivamente con los próximos、eh, artistas que vamos a ir trayéndole, que vienen grandes sorpresas. Tenemos grandes sorpresas. Osgagui yo tenía que ser obligada la segunda, porque aparte de que. Cuando ella falleció, no pudimos darle un homenaje aquí en el programa Magazine Cubano como ella se merecía, ya que coincidió con los juegos centroamericanos de Mayagüey. Y esos días tuvimos como tres domingos sin programa, y, y fue cuando ella pues,、eh, falleció y se perdió el, el momentum. Aunque sí, después trajimos algunas canciones, pero no, no se pudo hacer el programa con, que a mí me hubiese gustado hacer, como lo estamos haciendo esta noche. A, a la reina de Bolero. Ahora le vamos a escuchar un tema bien interesante、eh, en un dúo de Olga g u i l l o con uno de los grandes, de las grandes voces de América que también falleció el año pasado, nada más y nada menos que Sandro de América. Arráncame la vida de un tirón. ピダディオンティロー。 オブリガメはビビッパーと amor、メオリオリゲスはディーオー。 テレビだと、exhibe mi cariño ante la gente、pero no me quites la alegría de teneré. Arranca me la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo.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 Arráncame la vida de un tirón. Estábamos escuchando a, a nuestra Olga y yo, a nuestra Olga de Cuba, en la voz, en compañía de Sandro de América. Imagínense ustedes qué clase esto. Quiero decirles a ustedes que cuando estamos haciendo la selección de las canciones para el programa, tratamos de traer canciones,、eh, cosas que sabemos que ustedes no han escuchado. Cosas este, como este mismo material. Este es un disco que ella hizo con Sandro, que no, quizás、eh, no tuvo mucha. No se, no se escuchó mucho en la radio para acá, para estos lugares, para los Estados Unidos. En, sin embargo, en, en la Argentina, esto fue un best seller:、eh, este disco de, de Boleros de Olga Guillot y Sandro de América. Ya nuevamente, Quiero abrir los micrófonos, pueden ir llamándome. Eh, para que brevemente, si me pueden decir algo de Olga g u i l l o alguna anécdota que tenga usted, o alguna petición de alguna canción, si la tenemos en,、eh, en el, lo que traemos preparado, con mucho gusto se la, le damos preferencia. Y llamando al 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Y los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, a través de la internet, al grupo de Facebook de la música de mi tierra. Eh, les quiero dar también la bienvenida a todos ustedes al programa. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Quiero compartir con ustedes: tengo、eh, mucho material, el tiempo está avanzando, es una hora, creo que、eh, una hora es muy poco tiempo cuando tenemos、eh, artistas de, de este calibre que tienen tanto, tanto material. Para compartir, pero quiero que escuchemos esta interpretación de ella de, nuevamente del maestro Manzanero. Esto es una presentación en vivo en la, en la Argentina.、Eh, para que escuchen、eh, esta presentación de ella, también、eh, bien interesante, ella tiene una conversación con el público y se las traigo tam s también a ustedes para que vean、eh, algo diferente de, de nuestra Osga g u i l l o Y luego pasamos al cuadro telefónico para continuar. Con este, esta serenata de amor en la voz de Olga Guillón, en este programa especial dedicado a la reina del bolero, la música de mi tierra. Vámonos entonces a, a, a, esta, a escuchar en el track número 8: Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estaba Gracias. así. ¡Gracias! Hay otra canción que también, esta canción. Me tocó la oportunidad de llevarla a Estados Unidos. Como ustedes saben, yo también he llevado algunas canciones que se han hecho en inglés, porque soy latinamente latina. Y qué bonito cuando uno llega a un país y en vez de cantar en el idioma que la gente está acostumbrada por estar allí, uno diga, yo, este es mi idioma, que además es muy bonito y muy rico. Black. Entonces me tocó la suerte de llevar Llano Day, la mentira, a Estados Unidos y esta canción de la mano de un gran compositor mexicano. Esta tarde m dije: Mí gente correr y no estabas tú, l a t a r a n o ピュッタラタラってピュッタラ。 なら、いと、いと、なら、ただでび、し over、び、げんて、こらえ、い、な、ばす、と、よ、び、げか、あ、ま、おい、かんた、い、な、ばす、と、 But I'll s a y ¿Qué clase de interpretación más exquisita、eh, de esta tarde vio ver una canción que ha sido interpretada q u é sé yo c u á n t por cuántas、eh, cantantes en, en, todo, en todo el mundo pero esta es una exquisita interpretación su estilo estilo propio de, de o g a guión algo de verdad que magistral、eh, de la forma en que o g a guión hacía de ella las canciones ¿no? su, su, su forma peculiar de De cantar y, y, y, y ese temperamento de ella tan, tan fuerte, ¿no?、Eh, vamos a tomar unas llamaditas rápido、eh, para dar, continuar con el programa. Tenemos mucho material para、eh, escuchar a los amigos oyentes. ¿Les gusta el programa? ¿Qué les parece?、Eh, estamos en nuestra segunda edición de La música de mi tierra. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Gil. Buenas noches. Sí, la verdad que te felicito,、bro. yo soy contemporáneo contigo. Y la verdad que cuando oigo, ya o yo c o n o s c o a Oscar y yo a Celia, la oí después, después que salí de Cuba y cuando. De verdad que oyendo estas canciones, estas esta grandes mujeres, se me salen las lágrimas. De verdad que es una emoción tan grande, g r a n d í s i m a Y lo más que me duele a mí de o l g a r y yo de la luz fue que Celia r u z que se murieron con esa tristeza en su corazón. q u e nunca poder haber regresado su patria. Eh, eh, el conocer lo que yo sabía, el amor que Oscar y yo teníamos en Celia Cruz, Cuba.、Mm -hmm. Y de verdad que eso es lo más que me duele de todo esto: que nosotros, la nueva generación de cubanos, que nacimos contemporáneos con la revolución, no, haya, no hayamos disfrutado de estas grandes mujeres que dieron tanta gloria a Cuba. Y cuando una patria tiene mujeres como Oscar y yo, como Celia Cruz, como l a d u p e Esa parte no puede permanecer p o r siempre esclavo. Gracias, Gracias a ti. Nos negaron ese derecho a nosotros, nos negaron ese derecho de poder disfrutar en nuestra tierra de, esta, de estas compatriotas, de estas cubanas con que, que, que le dieron al mundo、eh, toda, esta, esta, toda esta gloria, todas estas canciones, todas estas interpretaciones. s、eh, s、eh, n o o o t r Imagínense, los cubanos. Que no tuvieron la dicha o la suerte de poder salir, que están allá, pues se morirán y nunca escucharon algo que yo. Es bien triste,、eh, es bien triste.、Eh, el, el, como decía mi madre, nos tocó perder, nos tocó perder. A los cubanos nos ha tocado perder. m a g a c i n c u a r t o en el aire, buenas noches. Buenas noches, noche, Jay, milagrosos a s o de Bahía. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Muy bien. Me alegro, mira, gracias primero por poner la mejor, a la mejor voz cancionera de Cuba. Y. En, este, hay una anécdota de Olga que, o sea, el palo de Olga fue Miénteme en toda Latinoamérica.、Correct. Después vinieron las otras. Correcto. Entonces, el chamaco Domínguez, que es el compositor de Miénteme, le dijo a Olga: pero usted, Olga, me, me, me cambiaste una frase ahí, amor mentido por amor fingido, algo así. Y ella le dijo: Mira, chamaco, cállate la boca, que con esa canción nos estamos haciendo ricos tú y yo. Ella vi, dijo: Ella. Que le iban a quitar la nena cuando iba en el avión y una, una señora venezolana le prestó 25 pesos porque ella iba más que con, casi con lo que tenía puesto y que le agradecía a esa señora que le ayudó porque por poco le m e t i ó una bofeta a una miliciana que le quería quitar la nena. Gracias, doña persona... Milagro, que tengo el tiempo apretado. Ok, gracias. Gracias, gracias, para seguir disfrutando de lo que v i v o Maga, cinco u a ñ o tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noche, ¿Conmigo? Con usted, sí. Sí, sí, le habla David González de Guayama. Sí. Mire, es que, es que se me adelantó porque yo quería escuchar otra interpretación de Olga con, con, de, de, de las canciones de Armando Manzanero. Y que son hermosísimas las canciones de él, pero ella las canta formidable.、Um, especialmente esta tarde de Llover que acabo de escuchar. Sí.、Um, por favor, continúe con esto. Gracias. Está precioso. Muchas me gracias. Me encanta. Lo escuché la, el domingo pasado y, y, y hoy lo estoy escuchando de nuevo. Muchas gracias.、Um, Amén. Eh, una, un, un, una, una cosa que, que a mí me encanta de ese tipo de música de, de aquellos tiempos es las la orquestas, la forma、sí. en, que, en que En que tocaban. <ríe> era、bueno. increíble. Gracias, María l u Y le quería preguntar si, si usted sabe a、um, Ricky, yo creo que era Ricky Alba o a l g o a sí, que、eh. eh, tuvo un, un, un show allá en Estados Unidos de I Love Lucy. Sí, sí. Cubano、eh, también, que sí, tenía tremenda c Decí a Naz, pero ya, ya vendrá por ahí también. Gracias, gracias. Ok, gracias. Muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias. gracias. gracias. gracias. gracias.、Eh, no. Vamos a tomar una última llamadita porque hay que continuar con, con esto, de mucho material. Buenas noches. En... Saludos, Jay.、Bueno. Que, quería darte un, un pequeño comentario.、Sí. De, de referente al discurso que, que Olga dio en el público allá en Argentina.、Mm. Que es que ella.、Eh, Penetró en gran parte del, del público anglosajón en su idioma español y ella nunca relegó de, de su identidad y de su idioma lo mismo que está haciendo Juanes. Yo, por ejemplo, vi un concierto de Juanes en, en Texas con un público、eh, enteramente anglosajón cantando en español.、Sí. Y entonces,、eh, eso es muy bonito que, por ejemplo, que cuando lo, los altitos norteamericanos pegan en, lo, en, los, pa, en los países hispanos, Ellos lo hacen en su idioma. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que, que cantar inglés allá? Si el, el español en esta parte del mundo es el idioma que más se habla y, lo, y, los, que, y los artistas、eh, hispanos no tienen por qué hacer el cruce、eh, ca eh, cantando en inglés,、sí. sino que ellos,、eh, los americanos también aceptan el,、eh, las canciones en español. Y ¿Cómo ellos, no? Gracias, ¿no? mi amigo. Todos ellos este, también son locos como los mariachi s mexicanos.、Claro y, Y por ejemplo, los cantantes brasileños. Gracias, te tengo que dejar porque estamos, estamos bien apretados a tiempo、no. y tengo mucho material aquí. de verdad que lamento. Vamos a ver si a lo mejor cogemos otra hora, si esto sigue. Hablamos con, con Notiuno y nos extendemos dos horas. Yo estoy dispuesto a hacerlo porque de verdad que vale la pena compartir esto con, con todo este material, sacarlo y、eh, hacerlo, traerlo al aire para que ustedes lo escuchen. Quiero decirle que iremos、eh, puliendo el programa poco a poco. Yo no soy un experto, ni soy musicólogo, ni mucho menos, ni soy historiador. O sea, Estoy aquí haciendo un esfuerzo para traerles a ustedes y compartir con ustedes la música que he guardado y he coleccionado por muchos años.、Eh, lo hago sin ninguna pretensión de, de, de competir con nadie, ni de sobresalir con ningún programa radial que de música, ni mucho menos. Esto es solamente. Lo hago en primer lugar como agradecimiento a toda esa audiencia que ha estado con nosotros por los pasados nueve años escuchando los programas de Cuba. Y quiero compartir con, con ustedes todas estas bellezas que tenemos guardadas de nuestros artistas:、eh, la música cubana, la música de mi tierra. Vamos a escuchar ahora aquí en esta entrevista de Oca Guillo cuando habla, de, habla algo de la historia del bolero. Vamos a escuchar esto, es muy importante que escuchemos esto de la historia del bolero porque se tiende a confundir y ella, ella habla bien claro. Vámonos, vamos a escuchar esto para regresar con más de, con más de, su, de su música. Y a mí me invitan a cantar sola, sigue el cuarteto en el Teatro Nacional. Y entonces yo canté La Gloria eres tú y agarré mis manos, lo hice así. Y empecé a hablar, la gloria eres tú, y cuando hice así, marqué, se me cayó aquel Teatro Nacional abajo, en el Teatro Nacional. Y entonces al otro día, un, uno de los grandes periodistas de Cuba, de, aqu de aquella época de la farándula, pusieron: Anoche vimos nacer una estrella. Qué lindo. Eso fue muy bonito lo que、qué、me lindo, pasó. De verdad, y ahí empecé yo a. a y eso yo conocía. La música de José Antonio Méndez,、claro. porque y o estaba en una estación de radio que se llamaba 1010 también, y ahí surgió el feeling de José Antonio, Fellove, el piloto Ibera.、Oh. estaba... Yo conocí a Portillo de la Luz por José Antonio Méndez.、Yeah. Portillo no perteneció nunca a 1010, pero él, él me presentó a Portillo y nos presentó a Tania, que llamaba, se llamaba Soy la Castellano. Una gran compositora también, que yo le esté de su primera s u primer bolero,、uh -huh. que se llama Nosotros, y, y a través de todo ese grupo, se hizo un grupo de feeling muy joven, todos queríamos ser diferentes. Queríamos, no queríamos que el bolero fuera de los cuatro compases, queríamos que fuera un bolero muy, que tenía mucha influencia, ¿sabes?、Claro. Porque era puras armonías,、sí. sin quitar de ser bolero.、Claro. Y entonces, como no sabíamos qué cosa、un、era lo que estaba. Hermano, un primo ajá, un hermano, a j á un primo hermano. Y como no sabíamos lo que verdaderamente e lo q u estábamos. Lo que estábamos creciendo y claro, naciendo. Y creando. Y creando,、no、que después ha sido el éxito, claro, olvídate. Claro.、Eh, <ríe> entonces nosotros, como no sabíamos cuando íbamos a montar los números, en 10 días que nos sentábamos en los estudios, decía José Antonio, señores, al feeling. Y el que empezó a d e c i r e l feeling al grupo y a todo eso fue José Antonio m e n d o i Al feeling, que quiere decir en sí, español. Sentimiento, sentimiento Y yo, que era la que más trabajaba, es decir, la que más trabajaba y la que tenía contrato, pues yo tuve la oportunidad, casi prácticamente pionera. Pero antes del feeling,、Ajá. que fue cuando empezó fuertemente la década de los 47, 48. e s t a r a atrás. Estaba, un, estaba Mario Fernández Porto hablando de las rosas, Juan Muro Tarraza. Uh -huh. eh, papá de mi hija, René Tusser, estaba Julio Gutiérrez. Entonces era un bolero, no tradicional, pero、ya. un bolero con unas letras.、Pura、era、poesía. bellísimo. Poesía. Y atrás venía el feeling. El feeling venía, andando, caminando, caminando. venía caminando. v e n í Así caminando... a que fíjate qué bonitas transiciones de música y de estilo ha hecho Cuba. Hay algunos de esos autores que Olga y y o prefirió o que tenía más afinidad. Que había más c o m u n i c a c i ó No, n yo, yo le canté a todos. A todos. Porque para el orgullo de los cubanos, los mejores,、eh, los cubanos, los mejores. No es porque yo sea tan cubana, ¿eh? Pero definitivamente. Que lo eres. Los cubanos, los cubanos, sí, los cubanos. Todos los géneros que se hizo en Cuba a través de la música, la realidad han sido siempre los mejores. A mí me dio mucha s gracia s porque me hicieron una entrevista hace poco y me dijeron que el papá del bolero era México. Yo vivo en México, amo a México, quiero mucho a México, México me quiere mucho a mí. Tengo la,、eh, la suerte de ser una, una figura grande en México, pero el bolero es cubano, nació en Cuba, ok, y si tuvo un papá, no fue. Lo que pasó fue que llegó a México la influencia、claro. del bolero cubano,、claro. llega a Mérida y Yucatán, a Yucatán, que es cuando entró、claro. por Yucatán, no entró、claro. por Veracruz. Y entonces salen un Guti de Cárdenas, un Palmerín, un montón de compositores famosos de bolero s que salen de Yucatán y ahí empieza la influencia hasta Veracruz, que sale Agustín Lara y todo lo que ha dado México、claro. de compositores. Pero、claro. señores, el problema que hay que aclarar es que si nació en Cuba, llegó no solo. A México, llegó a la Argentina.、Claro. Hay muchísimos. Yo, yo tengo grabado、sea. boleros de compositores、claro. argentinos que llegó hasta i n c l u s i v e un mienteme que fue el, el, el bolero que yo hice famoso en Cuba y que me trascendió para poder viajar y me internacionalizó del Chabaco Domínguez. Compositor mexicano,、claro. nadie nunca supo, creyeron siempre porque fue un éxito muy grande mío en Cuba de que ese, de que ese bolero era cubano. Y ese bolero.、Era. Después sale otro señor que hizo los boleros más bellos del mundo puertorriqueño, Rafael Hernández. Entonces salen de todos los países.、Claro. Empieza Puerto, siempre aclaro, por favor, que vino de mi país ese, ese bolero que llegó de Europa. Porque el bolero se bailaba en Europa、uh -huh. y llega a América, y d ó n d e llega a Cuba. Y entonces en Cuba, Sánchez, que ya venía influenciado por lo que venía de Europa, hace el primer bolero con letra. s Eso se sabe,、uh -huh. es la historia. Pero después de eso, mi respeto para todos los compositores que yo he interpretado y ha sido muchos compositores argentinos, mexicanos, suramericanos, hasta i n c l u s i v e hasta i n c l u s i v e Este, hemos cantado mucho, mucho, mucho de todos los compositores que escribieron. Bueno, y el Rabel, que hizo por el Rabel. Bueno,、claro. Todo eso, que, que, lo que viene de Europa, por eso es que claro, llega a Cuba.、Claro. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti1630. ならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならなら ピンサー、remediar la situación del que es ión,、sí.、del Hogarques e、toda、Su Ilusión, sí。 Cantando así c a n De regreso al programa La música de mi tierra, yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico con este programa. Eh, comenzamos eh, hace una semana. Esta es nuestra segunda edición en vivo.、Eh, esta noche con la reina del bolero, Olga Guillot.、Eh, hemos traído a ustedes、eh, una selección de canciones. Y algunos audios de entrevistas, de entre, cosas interesantes de, de la reina de, del bolero. Ahí vieron ustedes su opinión sobre los orígenes del bolero, algo bien interesante.、Eh, ahora vamos a escuchar un tema, sé que los lo va a hacer sentir、eh, muy n o s t á l g i c o El son se fue de Cuba, en la voz de Ocaguillo, el track número 7. El viejo malecón quisiera preguntarte a dónde fue el sol. El sol se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas. De una cruel melancolía rompieron sus guitarras, callaron sus pregones y en vez de mil canciones solo hay llanto y soledad. El sol se fue de Cuba llorando de tristeza. El son se fue de Cuba llorando de tristezas.、Eh, quiero pedir disculpas porque, sinceramente, quiero, tengo tantos números aquí de ahí espectaculares y el tiempo ya se, se está acabando el programa. Yo creo que esto vamos a tener que extenderlo dos horas.、Eh, usted nos me puede escribir a la música de, de mi tierra, a yahoo.com. La música de mi tierra. arroba Yahoo.com. Y si usted tiene alguna petición, quiere algún comentario, pues me escribe y nos podemos comunicar. Vamos a escuchar、eh, un pedacito de la número 10.、Eh, Tú, Tú me acostumbraste. Tú me acostumbraste. すて l な g a todas esas cosas. Y tú me que son s t e a mí と o ては、la t e う t a c ました。 Y、seguimos escuchando entonces、eh, la número once. Si Dios me quita, si Dios me quita la vida, si Dios me quita la vida antes que a ti. パレディターとケプエダンタラ。 Estamos escuchando a Olga g u i l l o la reina del bolero, en este programa、eh, La Música de mi Tierra por n o t i u 630. Este programa sale al aire en vivo todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Usted puede escribirme a lamúsicademitierra.yahoo.com y hacerme peticiones cualquier comentario que tenga. También nos puede buscar en el grupo de Facebook La Música de mi Tierra y dejarnos comentarios. Con mucho gusto le vamos a contestar. Para la próxima semana tendremos un nuevo programa. Eh, con otro artista cubano, orquesta, trío, o sea, vamos a tratar de traerles a ustedes toda esa, esa música cubana linda. Quiero decirle que se me ha quedado la mitad del programa、eh, sin, porque se fue la hora y tengo aquí una entrevista espectacular de ella y otras cosas, otras canciones. Eh, Total, Dos、eh, Almas, eh, eh, qué sé yo, tenemos mucho material, pero bueno, el tiempo es así, una hora se va. Deja q os dé una llamadita rápido aquí, m a g a que s í en cubano esté u s t e en el aire. Bueno, ah, caramba, le a s Sí, esto está en el aire, e s t conmigo, sí, Ah, muchas gracias. Solamente quería decirles que ha sido una excelente decisión el tener este programa, ya que Cuba es una cantera no solamente de buenos compositores, de excelente música. Bueno, muchas gracias, adelante y mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias. El cuadro se llena, pero desgraciadamente no podemos continuar con el teléfono. Eh, como les dije, vamos a estar todos los domingos con este programa. n u o interés es traerles a ustedes, compartir con ustedes toda esta música cubana bella, que no es música cubana, es música del mundo, porque son canciones que se han hecho famosas en el mundo entero. Y queremos compartirles con ustedes todas la, las entrevistas y todo el material que tenemos de todos los artistas cubanos. Incluso vamos a traer artistas que ustedes no conocen también, artistas que se quedaron allá, a, aquellos que no tuvieron la suerte de salir. Que se quedaron allá, que, que yo conocí y que los cubanos que nacimos allá los,、eh, los conocimos y que aquí no se conocieron. Vamos a, a rescatar también esos artistas y los vamos a compartir con ustedes, excelentes músicos también y cantantes. Eso está en nuestros planes. Los dejo con un tema que muy pocas personas han escuchado de o s c a g u i l l o con un título tremendo: Yo regresaré, que es el sueño de todos los cubanos, regresar a la linda tierra que nos vio nacer. Ella no pudo regresar, pero sé que desde el cielo está junto a Celia junto de, y junto a miles de cubanos. Que se han ido、eh, tratando de que nuestra patria vuelva a ser libre. Yo soy Jay Martínez, los invito el próximo domingo nuevamente a las 9 de la noche con la música de mi tierra.、Eh, buenas noches. せきゃあ、うんどやよりげさえ、あきびこぶものさ、おれえ。せきあうんどやよりげさえ、あきびこぶものさ、おれえ。 せきゃあ、うんどやよれでさえ、あきみこぶものさ、おれれ。せきあうんどやよれでさえ、あきみこぶものさ、おれれ。 せきゃあ、うんびはよるべさる せきあんぐん